Por suerte, nos tocó un increíble. Venimos pensando esta bicicleteada desde hace un mes. Este año, nosotros como En Acción, estamos cumpliendo también 20 años y era una bicicleteada importante porque hace nueve que la venimos haciendo. Entonces, nos, nos emociona mucho. Y lo más importante este año es que logramos coordinarla con muchos otros espacios. Que estuvimos dándonos una jornada de, de reflexión y de planificación en abril y donde mucho de lo que hoy está su, sucediendo se pensó entre todos. Los espacios desde la feria. Los scouts, la parroquia, la universidad, con la biblioteca y muchos espacios más, y fue muy divertido hacerlo y estar viendo que hoy se está cumpliendo mucho de lo que ahí planificamos entre todos. Está sucediendo con un increíble, así que estamos muy contentos y contentos. ¿En alguna de las anteriores llovió así tanto, días previos que h i z o nada, preocupar por la visibilidad? No tanto, pero sí, nos tocó día de lluvia, hemos salido con llovina, hemos salido. Eh, todos caminando con los paraguas. Todavía el campito era otra cosa, porque todavía había mucho más barro que hoy. No teníamos mucho, el edificio era muy chiquitito, así que hemos tenido bicicleta s con lluvia. Teníamos esperanzas de que esté re lindo y p o r d í a m o s mucha energía, así que s a l i ó precioso este sol que estamos con mucho calor también, así que muy bien. ¿Cuántos kilómetros、eh, tiene el circuito? No matemáticamente así el número exacto, pero más o menos. ¿Cuánto es el recorrido? La vuelta a todo el barrio, de acá a la q u i a c a Es、dice. como mucho, ya no sé en kilómetros, pero es mucho.、Sí. Damos una vuelta muy grande por el barrio.、Uh -huh. eh, vamos hasta cerca de 197, p u é s a m o s por la Universidad, Cancha de San Miguel, Matadero y volvemos. No sé, ¿será en un radio de 5 kilómetros? ¿Un、cinco、poco más、kilómetros. de 5 kilómetros? Acá dice que sí la p r o d u c c i ó n t a Me están comunicando. Bueno. Y、eh, rápidamente, ¿te acordás quiénes están participando? De memoria no, si no, dentro de un ratito pasamos la lista entera. Somos un montón, que eso es buenísimo. Voy a ir diciendo, son un montón. Son la Feria de la CETEP, que está acá a mi lado. Está la Universidad General Sarmiento, con la radio, con la radio de la Uni, con la biblioteca de la Universidad.、Eh, Cultura Campus de la Universidad también. Participan、eh, muchísimas escuelas en la zona: la escuela número 14, la primaria, la 18, la 13. La salita Unión y Progreso, Centro de Jubilados de Anterilleri, Centro de Jubilados los Pinos, Centro de Jubilados la Nueva Esperanza,、eh, Sigo diciendo, Colegio Gabriel,、eh, Gabriela Mistral,、eh, el Club Mariano Moreno, Club San Miguel,、eh, la Mulga de los Demonios, la Mulga de San Pablo, el Catequesis de San Pablo, la Parroquia de San Pablo,、eh, y creo que San Nicolás, Truba de Mapuerte. Capilla del Pilar, un montón, m á s de casi 30 organizaciones, así que es un e x i t a z o ¿Sabes? Así en el barrio, haciendo comunidad, estar encontrándonos, que es lo que más nos, nos gusta y nos entretiene. Última pregunta, te dejamos libre. Mientras esté la bicicleta de caminata, van a haber actividades también en el campito. Exacto, en el campito vamos a tener música en vivo, folclore. Eh, vamos a tener algunas entrevistas. ¿sabes? Va a estar la biblioteca con un taller de lectura. Va a haber juego de tejo y ajedrez ahí con para todas las adultas mayores. Va a estar la feria durante toda la movida. Va a haber para dibujar, para los más chiquititos, un espacio ahí más de arte. Y van a ir sucediendo algunas cositas más así, sorpresas y estando acá entre todos. Sí, bien, muchas gracias, Jimé. De nada.